Fíjese qué buena, yo no diría ni de grandeza, digo, la actitud que había que tener que tuvo este bloque cuando se produjo el asesinato de Magalí en Greco. Quiero recordarle que estábamos en el medio de una campaña electoral. Habitualmente estos temas son usados y manejados asquerosamente con fines electorales. Hice personalmente una nota que se... la leímos entre todos, estuvimos todos de acuerdo en publicarlo, donde quisimos sacar este tema de la competencia electoral y dijimos que nos abroquelábamos en torno a todas las autoridades que tenían que, que investigar y resolver este caso. Lo que le pedíamos que lo resuelva. Esa nota la tengo, fue publicada en el diario El Popular, y dice, todavía está sin resolver este tema. esa fue la actitud yo no diría ni de grandeza porque creo no, que era lo que no, había que hacer saber. sacar ese tema de una competencia infame y decir este, estamos apoyando a los que tienen que investigar den una respuesta bueno, esa es la actitud de este bloque y en este tema en el tema de, de, de la muerte de El Mora hicimos lo mismo lean el proyecto queríamos saber ¿a dónde había estado para que se cierre? porque los cabarets siguen abiertos entonces nos citan a nosotros ¿por qué no van a cerrar los cabarets? comprueben si están o no eh, haciendo trata de personas hubo uh, hace poco una chica que se fugó y que lo cierre por Dios para legislar hicimos un pedido de informes donde quería, queremos que el Ejecutivo nos diga cuáles son todos los pules y bares abiertos en Olavarrilla, porque esa es la otra cuestión, no fuimos nosotros los que cambiamos de encuadre a lo que eran lugares de esparcimiento nocturno, cabaret, dancing y qué sé yo, por bares y pules, no fuimos nosotros, una cosa es un lugar, lugar de esparcimiento y la otra cosa es un comercio. Para que sepan, los bares están en la misma categoría que las panaderías y las confiterías. Parece una cargada, pero es así. Nosotros queríamos saber, queremos saber el listado completo de estos locales. Para poder legislar, para tratar de que se cumpla esta ordenanza que creemos que se hizo por la galería para cerrar los caballos. Bueno, esto ya lo hizo el bloque, ya hace un tiempo. Y tenemos ahora, por dicho, en sesión, esta citación. Y como dijimos, fuimos y vamos a ir. No nos importan las cuestiones leguleyas ni los formalismos. Y le llevamos información, que parece no haber leído. Información que, como se dijo acá, fue desestimada. por ser información periodística pero a nosotros nos citan por informaciones periodísticas porque las taquigráficas no estaban en, en poder de nadie esto es así, entonces si las informaciones periodísticas valen para citarnos valen para que se investiguen y nosotros estamos dispuestos a pagar el precio que haya que pagar para que acá se resuelvan las cosas Pagar. Digo, ¿qué es lo que Esta cosa, o oh, no sé, porque realmente me parece, hoy lo hablábamos, más lo hemos charlado con Mavi. Nosotros no creemos que este tema, entre comillas, sea así de cortito. Me parece que se traen alguna cosa entre manos que no sabemos cuál es, pero la vamos a encarar de frente como encaramos todas las cosas. Y la verdad es que no tenemos claro de qué se trata. Podemos suponer varias. varias cuestiones pero por ahora estamos